las primeras afrentas físicas contra Muhammad que la paz y bendiciones de Allah sean con él tuvieron como protagonistas a Abu Lahad y a su mujer Um Yabil al ser sus vecinos le llenaban la puerta de la casa y las calles por las que iba a pasar de basura, insistiendo de una forma obsesiva, a pesar de que el insultado se limitaba a retirarla sin proferir la menor queja otro de los enemigos del profeta Abu Jahal al saber que éste se encontraba orando en la cava... ...pagó a unos esclavos para que le echasen en la nuca la placenta de una oveja... ...que acababa de ser inmolada en aquel santuario. Esta era la peor injuria que se podía dedicar a un árabe... ...y a la misma respondió el agredido... ...yendo a su casa para que le lavase su hija, Fátima. También a los niños se les animaba a insultarle cuando paseaba. Los más decididos se arrojaban estiércol de camello verdura podrida... Algunos poetas le dedicaban versos y dientes que luego repetía al populacho Y no faltaron los que se acercaron a él para escupirle Lo peor llegó cuando sus discípulos se vieron perseguidos violentamente Algunos esclavos fueron martirizados por sus amos La conversión de un enemigo Omar Iben al-Hatab pasaba por ser uno de los más fogosos enemigos del profeta era temido por su habilidad con la espada y por sus arrebatos de cólera nadie se atrevía a desafiarle una noche que varios conocidos habían echado pestes sobre el enemigo de los ídolos salió de su casa decidido a quitarle la vida llevaba en el cinto el más afilado acero a mitad del camino se fue a tropezar con un hombre que viéndole tan furioso le preguntó hacia dónde iba con tanta prisa Umar no silenció sus intenciones el hombre le dijo yo me atrevería a recomendarte que antes de seguir adelante sería mejor que pusieses orden en tu propia casa debes saber que tu hermana Fátima y su marido Said Ibn Zaid son fieles seguidores de Muhammad ¿pero qué estás diciendo? es imposible puedes comprobarlo ahora mismo ve a visitarlos Omar se enfureció mucho más de lo que estaba Corría a comprobar si era cierto lo que acababa de escuchar y se fue a encontrar al matrimonio leyendo un pergamino. Al ver que lo ocultaban ante su presencia, quiso conocer el motivo. «Has entrado en nuestra casa con una espada», le dijo su hermana. «Si vas a descargarla sobre nosotros, te diré que aunque derrames hasta la última gota de nuestra sangre, nunca dejaríamos de proclamar que sólo existe un dios». Y que Muhammad es su profeta el violento extrajo la hoja del Corán de entre las ropas de su cuñado y comenzó a leerla a medida que lo hacía su semblante se fue aliviando sus ojos se llenaron de asombro y sus brazos y piernas perdieron la rigidez Bismillahirrahmanirrahim ma'an وقبلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والثماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 en el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. ¡Tah! No te hemos revelado el Corán para que padezcas, sino como recuerdo para quien tiene miedo de Dios, como revelación venida de quien creó la tierra y los altos tizos. El compasivo se instaló en el trono. Suyo es lo que hay en los cielos y en la tierra, entre ellos y bajo tierra. No es preciso que te expreses en voz alta, pues él conoce lo secreto y lo aún más recóndito. Alá, no hay más Dios que él. Posee los nombres más bellos. Mucho antes de finalizar esta lectura, la conversión de Omar era ya una realidad, y casi de forma inconsciente abandonó la espada en el suelo y repitió la profesión de fe que unos minutos antes había escuchado a su hermana, Ashjadu an la ilaha illa Allah wa ashjadu an la rasulullah Doy testimonio de que no existe otro dios sino Allah y de que Muhammad es su mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que la paz y las bendiciones de Allah sean con él pudo seguir sus predicaciones al contar con el apoyo de su tío Abu Talib y de muchos otros curaishitas pero su tarea era muy dura una tarde que paseaba junto a la cava las gentes se burlaron de él tanto le atacaron que no dudó en abrirse las ropas para mostrar su pecho desnudo podéis golpearme si lo deseáis pidió convertidme en vuestra víctima si tanto me odiáis quienes antes le habían atacado retrocedieron ante esta muestra de valor algunos le dijeron bastante confundidos puedes marcharte en paz después de todo nunca hemos dejado de apreciarte los ataques prosiguieron en los días siguientes una noche Muhammad sallam que la paz y las bendiciones de Allah sean con él entró en su casa con la sensación de que en la Meca todos eran sus enemigos ni una sola de las personas con las que se había cruzado las calles ya fueran hombres o mujeres esclavos o amos niños o adultos todos le habían bombardeado con sus insultos nadie había querido escucharle y ni siquiera habían permitido que empezase a hablar se notaba tan abatido que se sentó sobre una esterilla con la sensación de fracaso le dolía tanto la incomprensión y el odio de esas gentes a la que seguía considerando su pueblo un amago de llanto empezó a germinar el bando de la prohibición en el séptimo año de la misión del profeta hacia el 616 Abu Sufyan otro de los grandes enemigos del profeta consiguió que se dictara un bando decreto contra los musulmanes este se colgó en una de las paredes interiores de la cava los principales capítulos del mismo eran estos prohibición de establecer cualquier trato comercial con los musulmanes y con Bani Abdel mutalib y Bani Hashim Prohibición de casarse con hombres o mujeres musulmanes. Prohibición de hablarles. Prohibición de que vivan en la Meca. Prohibición de convivir con ellos hasta cuando se encuentren en el extranjero. Todas estas prohibiciones quedarían abolidas en el momento en que Muhammad, wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, renunciase públicamente a su religión o se entregara voluntariamente a los jueces se refugiaron en unas grutas, rocas con hendiduras, que había las montañas cercanas a la Meca. Las viviendas eran miserables, una especie de chabolas que en su conjunto formaban una casva, de las más pobres que pueda imaginarse. En ellas se guarecían los esclavos y los fuera de la ley. La vida de los fugitivos resultaba penosa, sin una mata de vegetación, sin una hierba que pudiera servir de pasto. ...sin poder salir fuera de la gruta... ...pues el abrasador sol caía como lenguas de fuego... ...sin poder proveerse de los alimentos más necesarios... ...sólo los que transportaban al final de la tregua de Dios... ...y que debían cubrir las provisiones de más de seis meses... ...sin poder comerciar ni ganarse la vida... ...a punto de perecer de inanición e inercia... ...aletargados en la cueva... ...en ese invierno de prueba a la que les sometía los puraishitas y que ellos aceptaban en honor a sus creencias el enemigo había establecido un asedio para impedir que fuesen abastecidos el cerco era riguroso centinelas armados vigilaban noche y día nadie sin exponer su vida podía romperlo las posturas se endurecieron los curaixitas se mantenían inflexibles los musulmanes se hallaban dispuestos a morir la tregua de Dios supuso un alivio y un descanso para todos Durante la misma los musulmanes descendieron a la Meca Los curaishitas retiraron la guardia Se interrumpieron todas las hostilidades Reinó la armonía La paz Pero la tregua de Dios finalizó pronto El bando de la prohibición cobró su vigencia Los musulmanes volvieron a la caspa Y los curaishitas restablecieron el cerco esta situación ya duraba tres años con el consabido desgaste físico moral y económico fue esta última cuestión la que comenzó a debilitar el cerco porque la meca había visto reducido sus negocios al llegar menos caravanas y cuando Muhammad wasallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él anunció que la carcoma había arroído todo el bando hasta deshacerlo dejando solamente la palabra Allah al descubrir que era cierto lo que el profeta había dicho... ...se levantó el anatema y los musulmanes... ...abandonaron los refugios en las montañas... ...pero no se produjeron muchas conversiones... ...sólo fue una reconciliación... ...más comercial que religiosa. El año del luto... ...Mohammad... ...sallallahu alayhi wa sallam... ...que la paz y las bendiciones de Allah sean con él... ...había cumplido 49 años cuando se encontró junto al lecho del agonizante Abu Talib... su tío y protector. Este había cumplido ochenta años... y siempre se había negado a convertirse al islam. Mantuvo la misma actitud frente a los ruegos de su sobrino... lo que provocó una lucha patética. No lo haré, hijo de mi hermano... porque todos considerarían... que me he rendido ante la muerte. El profeta lloró mucho la muerte de su protector... Solo habían transcurrido unos pocos días de este suceso... ...cuando se enfrentó a una experiencia similar... ...en este caso al fallecer Jadilla... ...su fiel esposa... ...su mejor apoyo en tantos momentos de duda... ...la nueva pérdida supuso... ...un mazazo espiritual... ...y físico... ...sin embargo en el último momento... ...comprendió que los dos seres queridos... ...le habían apoyado porque creían en su destino... ...a pesar de que Abu Talib nunca hubiese aceptado la nueva religión le animó con su paternal decisión de «Sigue el camino que te has propuesto, hijo». Y la colaboración de su esposa siempre fue incondicional, irreductible. Allah, alabado y ensalzado sea, le reveló entonces una sura del Corán. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Por la mañana la por la noche cuando reina la calma no Dios, no tu señor no te ha abandonado ni aborrecido la sí la otra vida será mejor para ti que esta. Y no te Tu Señor te dará y quedarás satisfecho. No te encontró huérfano y te recogió. No te encontró extraviado y te dirigió. No te encontró pobre y te enriqueció. En cuanto al huérfano, no le oprimas, y en cuanto al mendigo, no le rechaces, y en cuanto a la gracia de tu Señor, publicala. السلام و السلام عليك يا رسول الله السلام السلام عليك يا حبيب الله